En frecuencia abierta, Los Colores de la Ciudad. Los Colores de la Ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen, 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Audiencia, feliz carnaval para todos. Gracias, igualmente. Cómo me gusta el carnaval, cómo extraño las murgas, cómo extraño el concurso de murgas, así, tal cual. Sí, sí. sí. De, de siempre. Ayer este, veía también a, a, a la gente allí de la Catalina ellos sí están presentando espectáculos igual que lo que va a pasar también en San Carlos con las cinco murgas del departamento así que bueno, algo por lo menos vamos a tener aquí en el departamento, allí en, el, en San Carlos con, con, esta, con esta transmisión virtual y después cuando empiece en marzo el concurso. 22 grados la temperatura, Jorge Audiencia, lo mismo de sensación térmica El agua, como lo decías recién, como plato, así, literal. Espectacular, ¿para qué? Para poder hacer eh, stand, a ver, stand, up. stand up paddle, ahí va. ¿Qué es stand paddle? Obviamente, para todos los que están del otro lado de la radio, Laura Brites, que está aquí en la parada 1 de Playa Manza, trabajando en eso desde hace años, les va a explicar, a ver, de qué se trata esto, ya más o menos los que... Los que han venido por aquí la conocen, saben, porque hace un tiempo que están, pero ¿de qué se trata? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Eh, bueno, el stand-up paddle es eh, para todo público, es algo fácil de, de hacer. Eh, lo podés hacer en agua plana, o bueno, en un poquito más avanzado podés también hacerlo en, en olas. Acá en la Parada 1, bueno, generalmente lo usa mucha gente, la familia, los niños, eh un deporte que, si bien es para una persona, pueden llegar a subirse dos en la tabla y estar perfectamente. Es la tabla con, con el remo. El objetivo es que, que estén parados, remando. Pero bueno, también lo pueden hacer sentados, arrodillados, acostados, como quieran. ¿Hay que tener experiencia? No, para nada. ¿Se aprende rápido? Se aprende rápido. ¿Qué, ¿Qué requisito? Porque acá el que veo, el señor que veo que está bastante lejos... Lo que tiene es un chaleco salvavidas, rema bien para un solo lado. ¿Qué condiciones tiene que tener eh, la persona y el agua para poder, bueno, estar como él que está paradito arriba de la tabla? Un poquito de equilibrio, nosotros antes de salir del agua, eh, si bien también se dan clases para perfeccionar la técnica, este, unas con uno, unos pequeños tips, pueden salir perfectamente, empiezan arrodillados hasta que toman un poquito de, de velocidad y ahí sí pueden intentar pararse. Algunos se caen, pero bueno. Es un poquito de práctica, pero no mucho tampoco. Bien, eso sí, Jorge, me animo a probar, ¿eh? Sí, eso sí, sí. Sí, claro. Para, para bueno. eso sí, no para subir a la avioneta allí con el amigo en este, Pato Lencini en allí en, sí, sí, en, en el pero eso sí, eso aparenta ser muy fácil, Laura, no sé. Eh, sí, hoy está ideal porque el agüita está bastante plana, eh, entonces sí, es fácil. Capaz que se complica un poquito con el agua, está más en movimiento si es la primera vez. Después ya le tengo que probar hoy, bueno, sí o sí, entonces. <risa> sí, obvio, sí o sí. Bueno, ¿cómo bueno, ha trabajado usted? Y mira, enero vino bastante bien, no comparable a otros años, pero bueno, bastante bien. Febrero, recién hoy, medio que arrancando con el tema del clima. Pero bueno, tenemos otro sucursal que es este, pasando el Puente de la Barra, eh, donde también se practica yoga, pilates, hay salidas grupales para remar. Eh, bueno, se hace varias, varias actividades con las tablas Laura, en cuanto a lo que es aquí la estadía en, en este lugar, es minuto a minuto Con el tema de la tormenta, la lluvia Es minuto a minuto, ¿cómo se preparan ustedes? Arman todo el puesto, veo que tienen un trabajo interesante De colgar toda la cartelería, preparar todo Pero están siempre mirando el horizonte Para ver cómo se viene el tiempo Sí, generalmente Bueno, vamos viendo el viento Desde dónde viene Tenemos banderas que hacen de sostén también eh, Aparte de la publicidad Y bueno, vamos colocándola de parte, depende de dónde viene el viento para protegernos un poquito. Bien, contale a, a Jorge el, el costo de, de un, no sé, ¿cuánto, ¿por cuánto tiempo es? ¿Media hora, una hora? Cómo es? El alquiler tenés, media hora te sale 300 pesos, la hora 500, y si no, bueno, las clases, que son de una hora también, con el instructor, con todo incluido, te sale 1000 pesos. Bien, o sea, ¿una hora? Una hora. Bien. ¿Jorge, alguna pregunta para Laura? Sí, Laura, el otro día vi justamente en el Facebook nuestro unos videos donde me parecía como que en, en varias tablas que estaban juntas ahí eran unas ocho o diez tablas eh, las personas que estaban en ellas hacían ejercicios como que estaban en en una en una clase de de gym este, realizando diferentes acciones sobre la tabla que no era el, el habitual de desplazarse solamente. ¿Son ustedes también los que dan esas clases? Esas son clases de yoga, yoga ah, y pilates, ah, que también bien. las hemos realizado acá en la Parada 1 y generalmente se hacen en la barra por un tema de, del agua, que es mucho más tranquila. Eh, pero también lo hemos hecho acá en la Parada 1. Sí, son, son nuestras. Ah, bien, bien. Eh, ¿Este es el primer año que trabajan con, con esta modalidad? No, no. Ya hace años, este está, es el cuarto año que estamos acá, uh -huh. en la Parada 1 y también en la barra. Ah, bien, bien. Gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, buenos días, buen día, bien, cerramos Jorge, me quedo ¿sí? una ausencia en tus comentarios que me llama la atención, los ya. mosquitos Ajá, sí. <risa> no. acá Laura, Laura en este momento está de manoteo en de manoteo sí. tratando de, de ella sacar, yo no saben por qué, porque me pasó eso mismo, temprano a la mañana hacía imágenes así en las palmeritas, te fumigaste Claro, fue imposible en realidad hacer las imágenes. Lo que hice fue ir al móvil, donde al móvil donde tengo absolutamente todo y me puse mucho, mucho off. Entonces ahora estoy claro, ganándole a Laura, no me tengo que matar ningún mosquito porque tengo la protección, pero ella sí está a lo más. Bueno, el, el aviso claro. para todos quienes vayan a salir o vayan a venir a la playa, inclusive, este, vengan, vengan pre, este, prevenidos. Es verdad, es verdad. Más que nada les digo, si están en lo que es la zona así de las calderitas, de las piedras. Todas uh -huh. esas zonas allí hay muchos mosquitos. Ahora acá, bueno, Laura, requiero, estamos en la parada 1 y ya está, los manotazos limpios. Uh -huh. <risas> Así, literal. Hablando pronto y mal, a manotazo limpio con los mosquitos. Dale. Cerramos Jorge y nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chao, chao. Okay. Chao. Frecuencia abierta.